noches lunes 10 de octubre del 2022 en directo desde el pan de Center soy el panda zambrano y las bromitas están en claro música así que la invitación que te ponga las pilas y te comuniques de todo el territorio mexicano 807 26 34 82 800 pandita desde los Estados Unidos 855 26 11 804 de que hasta las 10 las bromas están en tu show ¿Estás por ¡Está contigo en este 10 de octubre del 2022! ¡Qué padre que estés sintonizando la radio! Y no cualquier radio, sino la mejor FM en todo el país, en Acapulco, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Ensenada, en Guadalajara, también en Herbosillo, en León, Guarjuato, en Mérida, Monterrey, Rogales, en Piedras Negras, en Tehuacán, en Puerto Escondido, Querétaro, Puerto Vallarta, Tampico, Tijuana, en Veracruz. Quieren su bromita comunicarse. Mensajito vía WhatsApp al 553-Pandita, 553 263482. También estoy por la aplicación Rojita en los Estados Unidos, de Claro Música, de Claro Radio. A comunicarse, también multiline sin costo, 855-2611-804 si lo prefieres, un inbox. A través de Facebook, estoy como Panda Zambrano 25. Y en este lunes estoy en California. Saludo a Víctor. ¿Cómo estás bien? Pues, ¿Cómo estamos, bandita? ¿Cómo estamos? Yo, muy bien, a toda máquina. ¿Y tú cómo estás, mi rey? Aquí, mira, en el tráfico. ¿En el tráfico de California? ¿En qué parte vives de California? Vivo, ahorita estoy viviendo en cerca de San Francisco. ¿De, ¿Cerca de San Francisco? ¡Órale! ¿Y ah. qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en San Francisco? Pero ando ando pintando casas a domicilio. Ay, mire, cómo te apuro dólar, compadre? <risa> <risa> Pero choncho, ¿no? <risa> Pero de la panza. Pues <risa> yo. Yo creo que sí. Oye, ¿y hace cuánto tiempo te nos fuiste para el norte? Pues. Uh, ya voy, tengo 19 años. Die, Uy, 19, no. Pues ya un ratote. ¿Y a quién dejaste acá? Uh, a, a, a todos se vinieron, pero ya bueno, algunos se regresaron. Órale, se aburrieron y dijeron, no, nos regresamos para el rancho <risa> pues esto no está. Sí. Bueno, pues platícame, bromita para quién en este octubre 10, papá. Este, le quiero hacer una broma a mi mamá. ¿A tu mami? ¿Cómo se llama ella? Mi mamá se llama Vicenta. Vicenta, como la vaca. <risa> Vicenta, ¿hace cuánto tiempo que no miras a mamá? Ah, ya van a ser como nueve años, o, sí, como nueve años. Oye, ¿y ella también estuvo allá en California y ya se regresó o está allá o qué onda? Sí, ella estuvo aquí como cinco años, pero se regresó porque le querían buscar su casa, porque como no estaba nadie de la familia ahí, uh -huh. los, los inquilinos ya se querían adueñar de la casa. Ah, qué poca abuela. ¿Y dónde está la casita? ¿En el estado, <risa> en la provincia, en la Capiruche, en dónde? Está en... cerca de su cama. Órale, oye, entonces sé que la querían apañar la casita. <risa> ¿Qué ¿Tengo que regresar Oh sí, el terreno es el terreno. <risa> oye, ¿y qué bromita para Vicenta, la vaca echada? <risa> este, pues mira, lo que pasa es que atrás me andaba comentando que estabas un poco espantada porque dice que ya ves que de repente a las Pues cuando llegas a una edad como que empiezas a decir que nadie te quiere y cosas así exacto entonces sí, ella me dijo que, que con las construcciones que iban a hacer ahí le van a quitar su casa ah. que se iba a ir lejos que para que nadie se de ella pero a la misma vez ya después me dijo que estaba espantada porque porque no sabía qué iba a hacer, si se la iban a quitar o no ah, o sea se que anda que media tiene... temerosa porque, porque tiene miedo de que pierda la casa Sí, lo que pasa es que ella pues es muy sentimental con el terreno. Uh -huh. ¿Y eso por mi, qué? Mi papá, mi papá falleció hace tres años uh -huh. y pues es lo único que le dejó. Mi papá fue pues, visitar, eh, pero no alcanzó a, a, ¿cómo se dice? A la pensión. Uh -huh. Entonces, este, pues mi mamá, dice, ahí, ahí crecimos todos en este terreno. Ah ya. Hijos. Okay. Entonces, Entonces sentimentalmente. En este... ya no En este terrenito ahí en Tecama, que es donde tuvieron los chilpayates y donde se formó la familia. <risa> <risa> y es el recuerdo Ándale. que tiene la vaca, la vaca chenta, pa' donde aventaba patas con el jefe, el patrón. <risa> no, pues, okay. fíjate que, que, que, no, yo fui el único que nació ahí, todos los, mis hermanos vienen de Guerrero. Ah, ¿en serio? Mira Todas las patadas fueron en Guerrero Entonces, bueno, pues sí puede ser porque dices que tu papá era militar Entonces, ¿primero empezó en Guerrero o qué? Sí, allá se aventó cuatro y, y aquí conmigo cinco. cinco ¿Cinco? ¡Órale! No, pues con razón tu mamá está en depresión Pues ya después de tanto paleacate ¡Ay! Pues ¡Oh, sí, pues <ríe> oh, sí, Pues ya solapa. ¿Y qué, nos ha encontrado una fundita ahí tu mamá y alguien que le haga relinchar a la vaca chenta? Fíjate que, que sí, apenas andaba ahí con, con un señor. Mm, ¡Mira! Pero, pero ya, ya, ya, es que ya terminó, yo dije nada más, puro amigo. Chale, bueno, le de llamarle a Vicente y decirle que mi querido Víctor. Pues meterle sustito que, que le van a quitar su casa. Eh, okay. Por las nuevas construcciones y que... Que se la vamos sí, a. Eh, eh. ¿Cómo se la manejo? ¿Que se la vamos a decomisar? Que la vamos a comprar, porque vamos a hacer construcciones y para nosotros es importante. ¿Cómo quieres que se la maneje? Mira, puede ser decomisar para decirles que no le vas a dar nada, o comprar y decirle un precio muy bajo y decirles que su caso está bien fea. Sí, decirle que nada más le vamos a dar veinte mil pesos por su mendigo terreno, ¿no? <risa> Órale. ¿Alguna idea Yo de algún... que, que, que Sacaría más de onda decirte que, que la casa está muy fea. Ok, entonces te parece que le diga que le hable del municipio. Este. Y, y de ahí empiezo a desarrollar todo, ¿no? Ándale. <risa> ok. ¿Algún, ¿Algún licenciado que se te ocurra? ¿Cualquier nombre o algo pues, que eh, me digas? Pues eh, no sé, el licenciado. El licenciado de, Martínez de Jiménez De la O, de la A, de la I <ríe> Bueno, pues ahí lo inventamos, señores <ríe> En directo desde el Pandegu Center En este 10 de octubre las bromas están En el Panda Show Hola panditas, saludos desde Monterrey, Nuevo León Ciénega de Flores, ahora Andrés, son Lorzano. Saludos hasta Cordavaca Morelos Cámara Las bromas en el Panda Show Claro, La mejor bebé mm, Broma excelente ¿Está en dónde? La colonia de los reyes, ¿está? Ok, ahí está. ¿Sí? Bueno. Bueno. Ah, este es el teléfono de la señora Vicenta. Ajá. Ah, ¿cómo está usted? Habla el licenciado Jaimes. ¿Cómo está? un saludarla. Ah, sí, gracias. Oiga, oiga eh, yo ocupo hablar con usted, le estoy hablando de... Permítame un segundo, por favor, permítame. ¿Sabes qué, Domínguez? No, los expedientes mañana, mañana que salgan del municipio temprano, todas las requisiciones, ahorita ya es, ya es algo tarde. Bueno, discúlpeme, señora Vicenta. Sí. sí. Eh, he estado tratando de, de localizarla durante el día y creo que no tiene no señal. señal. Hemos estado tratando de localizar, hay algunos vecinos, le estoy hablando del municipio, uh -huh. acá del municipio de Tecama. ¿Cómo está usted? Pues un poco bien. Un ¿Cómo que un poco bien? ¿O se pues sabe no que está lloviendo y como que me quiere dar grita. No me diga, pues atiéndase. Ahí está el sector salud, están las diferentes dependencias para que usted pueda atenderse. Sí, el clima nos está jugando fuertísimo en el Estado de México. ¿eh? Bueno, no solamente sí, en el Estado de México, uh -huh. sino en todo el país. Sí. Eh, ha estado lloviendo sí. ya este mucho tiempo. El otoño desapareció. Sí. Ya con todo este cambio climático. ha sido bastante difícil, bueno si me permite señora Vicenta eh, quisiera platicar con usted referente a una propiedad que está ahí en la colonia en progreso Los Reyes uh -huh. en este municipio, mire sí, sí. como usted sabe estamos haciendo construcciones, nosotros tenemos sí. eh, la facultad y tenemos instrucciones de hacer varias construcciones dentro del municipio uh -huh. proyectos importantes que vienen a a hacer el crecimiento no solamente del Estado, sino de todo el país, construcciones uh -huh. importantes. Es por eso es que tenemos que adjudicar su casa. Lamentablemente uh -huh. su propiedad, no sé si ha platicado usted con los vecinos, no va a ser usted la única persona afectada en el uh -huh. cual tengamos que eh, pues desaparecer su propiedad porque prácticamente por ahí vienen construcciones importantes y hablo para ponerme de acuerdo con usted. Eh, incluso la semana pasada fue uno de los peritos, pero no le abrieron. No ¿Ah, sé sí? si recibió la notificación. No, no he recibido nada. Ah, bueno, hicimos un levantamiento donde pues, prácticamente su casita... ¿Cuántos años tiene su casita? Tiene como 30 años. 30, pero no le han metido las manos, ¿verdad? Pues prácticamente ya no. como casa no vale Es como el terreno, ¿no? Mira, aquí tenemos dos formas Nosotros podemos adjudicarla Porque tenemos un proyecto en el cual Beneficia a la población uh -huh. O podemos, pues darle un dinerito Por, pues prácticamente por el terreno Y uh -huh. una tercera opción Es que podemos darle Un terreno de las mismas medidas Pero esto sería Hasta Tamaulipas Ay, no En el estado de Tamaulipas, porque no, ahí se, está hasta no. se está creciendo, hay una fu un fuerte crecimiento precisamente para la parte norte del país. Entonces, pues hablo para ponerme de acuerdo con usted, doña Vicenta. No, pero yo, yo hasta allá no quiero. No, ¿A, ¿a dónde estaría dispuesta usted obtener pues, un terreno a cambio? Pues mire, yo vivo aquí con mi hija y mi sí. Necesito sí. platicar con ella. Pero, pero usted está. Usted heredó esta casa, ¿no? Según así está en el título de propiedad. Sí. Prácticamente usted es la heredera. No la heredé, ¿no? me la compró mi esposo. La de efectivamente. Finado sí. él. Sí. Y usted no hizo absolutamente en, en el título de propiedad, usted no se adjudicó la propiedad. No. Porque según los expedientes, su esposo es finado. Sí. Su esposo ya falleció. Sí. Entonces usted no es la propietaria. Uh -huh. tiene un testamento no pero tengo un papel a donde él me cede los derechos ante notario mm, pues no mire es que a veces nosotros hacemos las cosas pues no de forma correcta verdad uh -huh. si el propietario de este domicilio dentro del municipio es el finado victoriano según uh -huh. lo tengo aquí en el expediente sí. permítame Efectivamente, sí. Victoriano, bueno, pues él tuvo que haber hecho un testamento o una adjudicación o tuvo que haberle heredado ceder los derechos. Uh -huh. Nosotros podemos entender, nada más quiero aclarar una cosa. Aquí vale. yo no hablo para perjudicarle ni mucho menos. Uh -huh. Uh -huh. Es para ponernos de acuerdo. Uh -huh. Porque como usted sabe y saben los vecinos, nosotros tenemos que utilizar gran parte de, del uh -huh. terreno donde está ubicada su propiedad. Eso uh -huh. sí o sí. Entonces yo lo que quiero es ayudarle. ¿Sí? Okay. ¿De qué forma podemos arreglarlo? Pero bueno, nos estamos poniendo de acuerdo donde uh -huh. eh, Victoriano, pues, no le heredó. Entonces usted es dueña, pero no es dueña. No sé si me explique. Sí. Usted tiene efectivamente un documento que me lo está diciendo, sí. tendrá que verlo nuestra parte jurídico, pero sí le puedo adelantar que es un documento no válido, pues, porque no tiene ningún poder notarial en el cual, pues... Sea que Pero esté. tengo todos mis recibos a donde lo compramos. Sí, no, si y, no debe, lo vendió. y debe de tener los estoy recibos de premio. predial y sí, los sí, recibos de luz, premio. efectivamente. Sí, sí, sí. Aquí con esto yo no le quiero decir es que usted no es la dueña, no es la propietaria, venga para acá y usted con una patada en la cola y para afuera. No, no, no. Podemos entender, pero si nos vamos desde un punto de vista legal, jurídico Pues nosotros le podemos demostrar que usted no es la dueña No se trata de eso, señora Vicente Es ponernos de acuerdo Nosotros tenemos que adjudicar la propiedad Porque vamos a hacer cosas importantes dentro del terreno y dentro del municipio ¿Cómo solucionamos esto? Precisamente es el motivo por el cual le estamos llamando insistentemente Y quiero reunirme de forma personal Es... ¿Cómo nos podemos ayudar? Usted ayuda al municipio, usted ayuda a cre al crecimiento de lo que a uh -huh. hacer, de la planeación tan enorme que tenemos dentro del municipio, pero ¿cómo podemos ayudarle a usted? Uh -huh. Uno, le digo, podemos comprarle el terreno, arreglamos una cantidad, se le deposita okay. a usted, arreglamos uh -huh. la documentación, tendría uh -huh. que ser como terreno, no como casa, porque uh -huh. como le mencioné uh -huh. anteriormente, hicimos la visita y su casa... Uh -huh. Pues la verdad es que está bastante descuidada, ¿verdad? No, no sí. vale la construcción. Otras sí. podemos proporcionarle y adjudicarle las mismas dimensiones. Esto en Ciudad Victoria Tamaulipas, usted me dice licenciado o no. ¿A dónde sí. le gustaría usted vivir? Pero yo quiero arreglarlo con usted, porque usted Personal. es... Es la persona también, sí. sí, personal, pero es la persona sí. con la que me tengo que arreglar. Porque si hablo con la hija, hablo con el yerno, hablo con los nietos, no, hablo no, con. No, no, pues no. Nada no, más no. mi hija. Nada más mi hija es la única que está mi. A, a, estoy yo a cargo de ella. Ok, bueno, entonces platiquemos. ¿A dónde usted le gustaría vivir? Pues de preferencia en Morelos, porque allá está mi madre, gracias a Dios. En Morelos, tera. a ver, permítame, Ajá. porque estamos viendo. En Morelos, tengo disponible. Un terrenito de 10 por 10 en Jojutla. Uh -huh. 10 por 10, es un terrenazo, ¿eh? 10 metros ¿Sí? por 10 metros, ahí yo creo que pueden vivir fácilmente unas 6 personas. ¿Por qué Hola. parte? Exactamente en Jojutla. ¿Ah, sí? Sí, está por la Venustiano Carranza, no sé si usted conozca la colonia. No, yo conozco por Clatenchi. Eh, no, es que, bueno, sé, aquí nada más me dice en el expediente En la colonia Venustiano Carranza, en Jojutle, en Morelos Ahora, uh -huh. este terreno es 10 por 10 Pero en Ciudad Victoria, en Tamaulipas Yo le puedo ofrecer un terreno, imagínese, de 600 metros cuadrados, madre Usted no, puede no, hacer ahí hasta sí. un salón de fiestas y puede ser no. incluso hasta un negocio No, don, yo, yo soy pobre, no tengo recursos No me diga. No, no, no tengo, en verdad. ¿No trabaja usted, madre? Sí, pues de repente trabajo nomás. Pues ya ti... una persona ya mayor de edad, ¿Qué ya casi de... no le dan trabajo. Y usted está más de sesenta y tantos años, ¿no? Sí, tengo sesenta y tres años. ¿Y a qué Voy se dedica 64? usted? Pues ahorita mi hija este, se consiguió un trabajo uh -huh. y estoy cuidando a mis nietos. Ah, entonces digamos que la mantiene su hija a cambio de cuidarle sí. a los nietos. sí. Sí. Ok. Bueno, pues mire, lo que podemos hacer es para que usted se compre lo que quiera, permítame, viendo aquí, Estado de México. Ah, a ver, la propiedad, déjeme ver, Los Reyes a Cosac, ¿verdad? Sí. ¿Puedo darle 20 mil pesos? ¿Cuánto? 20 mil. Con eso usted no, se compra un. Ni terreno? lo que me costó, don. No, pues sí, pero se entienda que nosotros tenemos que comprar a, a 0.25 el metro cuadrado. ¿Y cuántos metros No, pero cuadrados pues si, si no me están dando ni lo que me costó. No, pero, pero, pero ¿en qué año lo compró? Bueno, su esposo, ¿verdad? Hace 30 años. Uh -huh. está, estamos hablando que este terreno se compró, que ¿En los ochentas? No, 90's? pues, lo compramos en como en... Tiene poco, tiene como unos 10 años. P pero me está diciendo que 30 años. No, pero es que yo tengo otra otra casita Ah, ok Ajá. ¿Compró terreno o compró casa usted? Eh, fue el terreno. Okay. el terreno Bueno, ya traía la casa A ver, madre, ¿cuánto pagó usted? A ver, déjeme ver aquí. Ay, Pues mire, ahí tengo los papeles Cuando nos miremos, yo le voy a llevar lo que yo pagué No, espéreme, yo aquí tengo el expediente, permíteme Usted pagó 50 mil pesos que voy a pagar 50 mil era bueno que eso lo tengo en el registro es lo que es lo que se reportó no yo tengo el... los recibos señor yo tengo los recibos no, no, cuánto no, no, tam pagué tampoco se me altere, madre <risa> no tampoco no, se me no. yo aquí estoy viendo aquí lo que se pagó 50 mil pesos no tengo es? los recibos con qué le voy a comprobar cuánto pagué entonces se arreglaron con con el anterior dueño fuera de la de, de, de debajo del agua o cómo sí pues mi esposo fue el que arregló eso Y cuánto pagó entonces su esposo? Pagamos trescientos. Trescientos mil pesos. Sí, estuvimos dando de, de poco en poco, pues. Doña Vicenta, discúlpeme, pero lo robaron sin arma. Ese pero, pues, fue uno, uno, a uno lo engaña, le digo, porque no como no tenemos madre y si nos dieron la oportunidad de darlo de poco en poco, pues. No me diga trescientos mil ni sí. en la capital ni en Toluca. Pues ah, a ver. 300 mil pesos por este terreno tan pequeño con esa sí. construcción en sí. Los Reyes a Coyac sí. no, a COSAC. no, no, no, pues ¿cómo? Di discúlpeme, sí. ahí nosotros como municipio no tenemos absolutamente ver nada de que los hayan robado no sí. tenemos que ver nada como yo le sí. dije, en en, to en todas las zonas en todo el país la propiedad del terreno tiene un precio por metro cuadrado Sí. sí. Y el metro cuadrado que nosotros tenemos ahí es. 25 centavos el metro cuadrado. Es más, yo le estoy dando. Yo le estoy dando hasta de más el ofrecimiento. No, no ver, señor. Man. Tenemos tres del Y 12, Aquí man. están vendiendo un terreno que lo están dando 10 mil pesos el metro cuadrado. Diez mil? 10 mil pesos. Yo le estoy dando veinte mil. No, pero sería para dos metros? No, ¿cuánto mide su terreno? Mi terreno mide 10 por. 10 por. Creo que son 10, 10. No son ni 15. No, pues es que su terreno no es grande. No, pues no. No, su terreno no es grande, es pequeño. Sí. Yo le estoy ofreciendo, a ver, mire. Yo le estoy ofreciendo un terreno de 600 metros cuadrados en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Usted lo rechaza. Sí. Sí. Sí. Yo le estoy ofreciendo uno de 10 por 10 en Jujutla, en, sí. en la colonia de Verucero Carranza. Carranza. Sí. Sí. Le estoy ofreciendo 20 mil. O oh, discúlpeme Pero si no llegamos a un arreglo, nosotros rompemos el documento y nosotros nos adjudicamos y los echamos. ¡Oh, Dios! Que eso procede. Uh -huh. Pero es que también eso es una burla. ¿Cómo vamos a creer que 20 mil pesos? No. A ver, madre, ¿cuánto quiere usted? A ver, hable. Arreglémonos. Pues siquiera lo usted? que me costó. 300 mil. Imagínense, ya metí agua. ¿Cuánto no me costó para meter el agua? ¿es ¿qué...? ...es que no podría darle los 300... ...bueno, hablemos en la realidad... ...madrecita... ...pues en la realidad... ...ahorita, ¿cómo, ¿a cuánto estamos ahorita? ¿A cuánto estamos de qué? Pues ahorita, ¿cómo estamos? Que no, no se cansa el dinero para nada... ...ah, no, no, no... ...pues sí, pues es que... ...pues la economía está mal... Pero eso es generalizado, no solamente a usted, a pues mí, al vecino. este ¿Sí? a, a todos, ¿Todos, los, ¿todos, todos así. Todo, todo está así, o sea, sí. digamos la economía está flotante y bueno, pues esa es otra cuestión. Sí, pues sí. ¿A usted dónde le gustaría vivir, dice Morelos? Pues sí, pero más que nada mejor que me, hubiera, me dieran dinero lo que me costó. <ríe> le voy a decir una cosa, madre. ¿Sí? Veo muy difícil... Muy difícil darle los trescientos sí. mil. Pero le digo una cosa. Usted me cae bien. Vamos a hacerlo al estilo mexicano. ¿Qué le parece? Uh -huh. Yo le consigo doscientos mil, pero me da cincuenta mil. ¿Qué ole! No. Oh, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo va usted a creer que yo voy a perder? Pero, pues, yo aquí tengo que hacer los trámites y tengo que hacer la gestoría. No. Porque si yo aplico la ley... Pues ya le dije yo cómo sé, está Yo sé, aguas. señor. Yo sé. Sé que, que Adjudicamos el ley. terreno, la propiedad, todo sí, yo sé, Y yo usted sé. puede ir siquiera hasta con el santo cura sí, ahí sí, de la sé, colonia Y sé. no se puede arreglar esto Pero eso es una injusticia eh, Pues las injusticias así son, madre Lo que para usted es justo, para mí no puede ser justo Y para lo que el vecino es injusto, para mí puede ser justo Pero pues todos tenemos que ir, todos los vecinos nos tenemos que poner de acuerdo pues pues. Sí, pero cada cada quien, cada quien estamos arreglando la situación sí, de sí, forma sí, diferente Ahora sí. sí que cada golpe es distinto No pensemos en el golpe vecino, doña Vicenta Pensemos okay. en, en usted y a mí Todos okay. vamos para viejos Y al final vamos a terminar en el mismo asilo Créamelo pues sí. en, la, en, ¿sí, dirá usted en el mismo panteón o en el mismo hoyo Bueno, pues sí, pues Así vamos a terminar Pues sí ¿Cómo le hacemos, madre? Tenemos que arreglarnos Porque si no lo hacemos A finales ¿Y, de la ¿y semana qué va a pasar con, ¿Y qué va a pasar con mi otra casa? Porque la otra sí la tengo arreglada La otra sí está en mi nombre, tengo mi escritura ¿Esa dónde está? Igual está aquí A ver Ah, es este nombre de usted, ¿verdad? Sí, sí Uy, está en las mismas condiciones, madre No No, pues ese creo que entonces no nos vamos a arreglar Lo que vamos a tener es que prácticamente que adjudicar Y usted se va a tener que rascar bajo sus propias uñas madre. Uh -huh. pues Vamos a ver, pues Pues mire, con el poder que me confiere la Nación, uh -huh. lo que sí puedo decirle es que las dos propiedades van a ser confiscadas y consignadas al municipio. Usted uh -huh. tendrá un plazo de 48 horas para retirar todas sus pertenencias en caso de que no lo haga. Van a entrar las excavadoras y todo se va a aventar. Eh, ¿Para cuándo pues, va a ser? Esto, 48 horas. Ah, ¿Cómo va a creer que toda la gente se va a ir en 48 horas? Como le dije, lo estamos arreglando Persona por persona, golpe por golpe Pero yo estoy en medio ¿O pues sí, Que no se fije por lo demás Yo le estoy arreglando y estoy platicando con usted okay. No quiere arreglar algún tipo de solución Yo le estoy diciendo el plazo Si usted sí. quiere hacer el pleito Entonces, hacer... ¿cuándo nos vamos a mirar? Para que nos miremos personalmente. Pues si no quiere llegar a ningún arreglo, madre. No, pues no podemos arreglarnos así. ¿Cómo yo le voy a decir que sí? Pues no sí, pero, podemos hacer. Pero yo le estoy diciendo que tenemos que llegar a un arreglo porque yo necesito hacer el papeleo. Usted no quiere irse ni automóvil. Por eso yo le digo, no vamos, vamos a arreglarnos. Estoy ofreciendo. Por teléfono no nos podemos eh, arreglar. Estoy ofreciéndole un dinerito. Y pues no. Ahora. No dije, me lo está regalando, señor, porque ver, madre, con qué sacrificio se hizo eso. A ver, madre, vamos a arreglarnos rapidito. ¿Cuánto quiere por las dos propiedades? Tenemos que arreglarnos hoy para mañana firmar los papeles y, y hacerlo del cheque. Más vale que nos arreglemos en dinerito porque si no se va a quedar sin nada, jefa. Es que mire, la realidad no sé ni quién es usted para pa acabar. Si hasta me estoy identificando Pues sí, pero la acabar no sé Porque usted me está hablando por teléfono Yo quiero mirarlo cara a cara Para ver si es cierto Madre, a ver madre, por favor no me falte el respeto No, no le estoy faltando No me estoy? falta el respeto, creo no, que estamos teniendo mire, Usted ya me está haciendo enojar A ver, pero en qué ¿Eh? momento le estoy faltando El respeto para porque hacerle enojar Porque usted me está diciendo que, que me va a regalar dinero Y no es justo eso No, en ningún momento yo le dije que le voy a regalar dinero Yo por le dije, le digo, tenemos mire, que arreglar No vamos a situación. pelearnos, ni vamos a negar, ni, ni yo le voy a faltar al respeto, discúlpeme, ah, pero a vamos ver. a hablarnos de frente así, de frente eh, es a frente. Es, co es correcto, es ¿Sí? correcto. Señora, sí. Uh -huh. Por eso urge que mañana nos miremos. Para esto ya no estamos hablando de una, sino de sus dos propiedades. Uh -huh. Sí. Yo le dije claramente, ¿cuánto quiere por sus dos propiedades? Pues, para ver si yo puedo adjudicarle estemos? ese dinero. Sí. Y el día me, a ver, escúcheme. Uh -huh. Y el día de mañana, poder tener toda la tramitología. Porque esto, mire, yo no sé si usted ha hablado con los vecinos. Sí. No. Usted me pregunta, todos los vecinos, que todo... Bueno. Por eso no me puedo meter y no puedo hablar por los vecinos. Estamos arreglando usted y yo. Por eso es que me urge que podamos arreglar usted y yo. Sí. Si usted y yo se, se ponen en esa actitud, de acuerdo, mire, nosotros colgamos, yo hablé con usted y usted no quiso arreglar. Uh -huh. Pues entonces, mañana vuelvo, los que nos miremos. Mañana los miramos, pero vuelvo sí. y repito, ¿cuánto quiere por sus dos propiedades? No le puedo decir, señor. Ahorita en, no le entonces puedo Entonces no le puedo arreglar. Pues mañana, señor. Bueno, mire, la espero el día de mañana, por favor, la espero en el municipio. Mi nom ¿Sí anotó mi nombre? No. El licenciado Jaimes. Ok. ¿Ahí en el municipio de Tecama? En el municipio. Mire, mañana, por favor, la espero a las 11.30 de la mañana. Ajá. Uh -huh. Está 11.30 de la mañana. Por favor, venga de buen carácter. Sí, sí. Ayúdeme a ayudarla. Sí. Si no nos arreglamos, lo que sí le digo... Es que va a perder su propiedad como va sí, sí, Y sí. no solamente una, sino dos uh -huh. Piénselo bien Usted sabe cómo se maneja esto en este sí, país sí, sí. Es mejor que arreglemos una cantidad Pero sabe uh -huh. que usted va a tener que mocharse uh -huh. Si no se mocha, sí. va a perder todo sí. ¿Está dispuesta También. a mocharse? No sé, no le puedo decir a No, pues entonces yo así no me expongo. No, no, pues sí, nos yo vamos aplico, a mirar. No, yo aplico la ley. Hablando, hablando nos entendemos. Oh, pues es lo que Entídame. estoy intentando hacer, señora Vicente. Pues sí, pero vamos a hablar de cara a cara. Pues sí, le estoy diciendo que lo uh -huh. vamos a hacer. Pero sí. nos vamos a arreglar como nos arreglamos en este país, dice que no sabe. Entonces, uh -huh. yo mañana entonces mejor hagamos una cosa. No quiero meterme en problemas. La miro mañana a las 11.30 como quedamos. Espero sí. que haya notado mi nombre. Sí. Nos vemos aquí en el municipio y yo le voy a entregar las cartas uh -huh. donde las casas van a estar adjudicadas y no le va a tocar absolutamente nada. ¡Oh, Dios! Uh -huh. Yo intenté realmente ayudar, sí, pero usted no. no estamos arreglando, no le digo No, que vamos no, no, no, de ninguna manera. Tuvo usted la oportunidad. Discúlpeme, usted va a ser desalojada de sus propiedades. Uh -huh. La miro sí, mañana. 11.30 de la mañana. Sí, y cuando la vea, y cuando la vea, solamente le voy a preguntar cómo soy el Panda Show, que es una broma de su hijo. ¡A toda máquina, de veras? <risa> <risa> <risa> ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Es una vale. broma del André, no me digas, no me, no me, no me aprentas, es mi cumpleaños! Pues sí, pero me espantas. Pero pues ¿No es para que el... te acuerdes de mí, no, me has dicho no, feliz, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! No es que, este, que yo ando preocupada para que no tengo gas, ando poniendo el y luego me, me vas, hasta estoy tembloroso Pues si hubieras aceptado la oferta. <risa> ¡Ah, no! ¿Por qué? Así ya comprabas el gas. <risa> ah, <¿tú risa> Ah, Vicentita, que, que me quieren dar 20 mil pesos. 25 centavos ya, el metro no cuadrado de esa pocilga. Ay, Dios. Ya tuvieras 20 mil ahorita. Ajá, sí, cómo no. Que no me dejo. Oye, Víctor, dile por qué le hiciste la bromita, mamá. Adelante, Víctor. Pues nada más para que sepa que eh, Siempre la tenemos acá presente y que así como ella piensa en nosotros también nosotros siempre estamos preocupando por ella y ¿Uy, pues, sí? ya sabe que eh, y de eh, qué, qué forma no, Ya sabe cómo somos, de Sí, pero pero tanto así, mamá, que hasta mi boca está seca. Oye, Vicentita, Vicentita. ¿Qué? Una pregunta, una pregunta. A ver. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? <risa> No me voy a decir. Una bromita de la familia en California y díganme por favor cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Márcale a página. la hora que quieras para hacer tu broma y agarrar a alguien de bajada. Plano veinticinco. Te pediré mi broma por WhatsApp y te lo enviaré con mis datos móviles del cel. ¡Lo mejor! Chiquiringuillos, chiquirringuillos, estoy de regreso con ustedes en este 10 de octubre del 2022. Si necesitas un buen teléfono celular, el Panda Cell edición especial, el Motorola G60 está disponible para ti. Entra a telcel.com y checa las características. Tu bromita vía WhatsApp al 553-Pandita, 553 726 82. Por Twitter me encuentras como arroba, quiero una broma. Y me voy con diversión y tengo a Rafael. ¿Qué onda, Rafita? ¿De dónde marcas, papá? Aquí de Cuautitlán, Cali. ¿De Cuautitlán? Buena onda, ¿y qué haces en Cuautitlán, Rafael? Aquí vivo. ¿Ahí vives desde hace cuánto tiempo? Tiene poco. Pero viene para acá, tiene como medio año. Ándale, ¿y no te da pena? <risa> ¿Y dónde vivías ¿Poco? antes, Rafa? En Tultepec. ¿Entul? Bueno, pues te fuiste, saliste de Guatemala para irte a Guatepeo, güey. <risa> ¿Qué onda, Rafa? ¿A quién conturreamos? Te escucho, platícamelo todo. Va a ser a mi tía. ¿Cómo se llama es, la tía? Yesenia. Yesenia, ¿y qué broma para Yesenia? Pues, mi tía es muy religiosa. Ajá. Muy católica y que muy, muy persona muy buena, muy católica la religión. Muy creyente. Y para ti ya todo está todo está embrujado, ¿no? Y para Neta para, para todo dice, para todo dice, ay brujería, ay, sí, ay brujería. ¿De hecho ella carga una botella de agua bendita según? Ajá. Y le echando. Ok Oye un favorcito, sí, mi estimado día, Rafa, sí. me, me comenta en la producción que no te escuchas bien. ¿Tienes algún tipo de altavoz en tu teléfono? Una vez a Ándele pues. <risas> sí, así puede ayudarnos un poquito más. Listo ya. Okay. y bueno, y hábleme fuerte, ¿y luego? Y sí, este, sí. bueno, ya dice que ha peleado hasta con el diablo y eso ¡Neta! Quiero la broma que ¿sí, vive, ¿verdad? Y, y, pero, ¿Pero cómo? ¿Qué te ha platicado? Pues que peleaste con el diablo una vez hasta dice que estuvo volando que, que el diablo la hizo volar algo así Oye, pero dile a tu tía que si no la controla no la fue <risa> <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cómo se ha puesto a pelear con el diablo de dos a tres caídas y límite de tiempo? <risa> <risa> <¿O cómo? risa> bueno, entonces el chiste es llamarle a Yesenia y decirle que Que, que mi mamá está, se puso mala okay. Que estoy escuchándola Así que está hablando medio raro Que ya me dio miedo y que quiere que le pase una biblia Pero que hace voz medio rara Oye, ¿y tu mamá dónde está? Aquí está conmigo ¿Y te va a ayudar tu mamá? Sí A ver, pásamela tantito ¿Cómo se llama tu mami? Esmeralda A ver, pásame, doña Esmeralda Doña Hola. Esme oh, ¿Cómo está? <risa> <risa> Oiga, ¿alguna vez se le ha metido algo? No ¡Ah! Nada. Pero nunca en nada se le ha metido nada. No. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo tres, pero. Tres. Ahora sí que como la dice María, ¿no? Oiga, ¿y en esos tres hijos que no se le metió nada? ¡Ah! Oiga, ¿cómo se lleva con Yesenia? Bien, me llevo un con mi hermana, la quiero mucho. Ah, eso hermana, oiga, está buena la broma, pero sí necesito que haga ruidos extraños. Sí, no se preocupe yo A ver, hágame cómo le va a hacer <risa> Pues ¿Eh? yo le voy a hacer así como ella dice. quiero si no, Yo si no, no puedo hablar Y, y ya no este, puedo respirar y siento que me quiero echar a correr y ya de repente le voy a ¿por qué ella dice eso que no puede respirar y que siempre se te quiere echar a correr y le tengo que yo medio ahí hacerle que le hago oración y dice ya me por eso, gracias, gracias ya me... ándele pues recuerde que aquí la idea de las bromas del Panda Show es divertirnos y a divertirse <ríe> muchísimo con su hermana ¿está lista? lista ¿Listo, Rafita? Pues vamos a darle en directo vale. desde el Panda Pandacool Center. Nos vamos las bromas en el Panda Show. Quiero mandarles un saludo a todos ustedes que nos escuchan. Un beso muy grande, pandita, panda. Sabes que lo quiero muchísimo, mucho, muchísimo? Soy a la corte. Las bromas en el Panda Show. Hola, bueno, Jessie? Bueno, sí Eso es Rafa Ah, ¿qué pasó? Oye, mi si mamá está bien rara ¿Cómo? No entiendo Es que está bien rara, dice que te marque y está hablando, ah. no, sé, es bien raro ya ¿Y en tu mamá? Sí, mamá No manches ya me, ya me dio un buen de miedo No manches ¿En qué hora? Sí Dios, Yo, ¿yo qué hago? Digo que te marcara, pero está bien raro. está bien la cama tirada Oh, ¿Mamá? Sí, mamá, y no, me ha llegado el Daniel. ¿Y ahora qué hacemos? No Déjame. sé. ¿Te la paso? A ver, pásamela. Espérame. ¿Y el ¿sí? sí? qué pasó? Ay, es que, es, es que me siento mal. Te estoy diciendo, yo te lo había comentado. Man. Pero siento lo que tú dices, ahora no puedo. Siento. Como no, si va. me a a correr. ¿Cómo sientes? Como si me quisiera echar a correr y, y mis es no los puedo mover. ¿no? ¿Así estaba yo? Ay. ¿Así estaba yo? Uh, ya te lo la... ¿Eh? No veo, Jessy, no veo. Ya me dio el raso la Biblia, pero no veo. ¿Qué hago? Este, Hijo, le siento llevarte al santísimo, pero hasta el jueves está. ¿Qué eso que te traigan a Tulte. Uh. Y yo recuerdo No manches mira no, no, la rapa de ti? Va, A ver, pásamelo al rapa Pásamelo <risa> A ver, pásame el Rafa. Así. Pásame el Rafa. Rafa. Pásala. A la verdad. Así, pásame el Rafa. Rafa. Sasam. Pásame al Rafa, por favor. ¿Pero es que qué hago? Está bien malo. O sea, ya me dio miedo. ¿Eh? ¿Qué le hago? Ya me dio miedo. Recién o sea, ya lo mandé para mi cuarto. Este, Este, este necesito. Necesito que la traigas en un taxi. ¿A dónde me la llevo en un taxi? A la casa de la no, bota. No te vas a salir. ¿Qué que te Ajá. No te vamos a salir. ¿Bien, tu ¿Quieres mamá? salir? ¿Qué? No, llame un taxi o un, este... ¿Quiere salir? No No que necesito Hazme oración, Jessy Sí, ahorita lo Jési? hago Ahorita lo hago No vas a poder conmigo, Jessenia <risas> uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, No puedo mover, Jessy. Réjame, Jessie desde ahí donde está, Rézame. Ahora la Biblia ya lo está rompiendo. estamos mirando en la Biblia. Porque está por seguida, ¿entiende, no? Una de dos está por seguida o la irma le echó algo. Réjale, espérame, déjame ver a Sí, acércame a tu mamá. Ponme, ponme la, la, la en la deja, por favor. Espérame, está tirada aquí en la alfombra. Uh -huh. Voy a poner. Sí. Santa María, ah. Madre de Dios, rema por ay, nosotros ay, los ay, pecadores, ay, ay, ay, ay. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.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 rueda señora Mata, por a ella niño, y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Mata, amén ese no tantas veces de niño entra la en la ella la virgen santísimo Santo Espíritu entra entra en ella Santa María madre de Dios ruega y, y, por ella di la mano nosotros los pecadores wow. ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh. dios te salve maría Señores de gracia, el señor es ah, contigo, ah, ah, ah. bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él nosotros los pecadores, en esta hora y en la hora Oh, que tú eres una de tus pecados, líbrala del fuego del mal. Llena el cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Padre nuestro que está en el cielo Espérame, ahorita ya voy a llegar ¿Dónde está la piel? ¿Ya colgó? ¿Ya se desmayó? Oye, Rafael No, vamos a cerrar esta broma con... ¿Te acuerdas con la broma que hemos hecho de la que se nos fue? ¿Se nos fue? ¿Si ¿Sí, si sí, sí, ubicas esa broma o no, Rafael? No la escuchas. Bueno, mira, vas a hablar ahorita llorando, casi como desesperado, diciéndole a tu tía. Tía, ¿qué le hiciste a mi mamá? ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! <risa> Y te va a decir, ¿qué? Porque tú, pero tú desesperado, ¿no? Es que se nos fue, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué tal? Y vas a decir que se te fue, que se te fue. Cuando ya la sientas álgida, le dices que se levantó corriendo y se fue. O sea, se fue corriendo. Y que nada. Pues, así como caballito. ¿Tando? ¿Tando no, onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? en una moto y aquí está mi sobrino, tiene seis años. Le digo Ahí. que te lo llevó igual. Ándale, se nos fue, se nos fue en la moto, como tú quieras, pero el chiste es jugarle con el doble sentido, marcamos en caliente Las bromas en el Panda Show Claro, música La mejor Mmm, broma, excelente Dale, Rafael, échale, pero llorando, papá Llorando ¿Qué pasó? Miguel, espérame, espérame, Miguel ¿Y aquí? Ya se, ¿Eh? se me fue, Jessy. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Qué le dijiste? Sí, sí. ¿Se fue? ¿Eh? Se, ¿Qué le dijiste? Habla duro. Te estoy hablando fuerte. ¿Qué, ¿Qué le dijiste? ¿Ya se fue? ¿A dónde se fue? No sé, ya se fue. ¿Qué le dijiste? No, yo sé. ¿Dónde quieres que la mande? No le iba a <risa> dar... Se, se nos fue, Jessy. Jessy. A ver, a ver. Pero ya se fue, Jessy. Ay, Jessy. Ay, se, se nos fue, Jessy. más ¿Qué? Mamita, yes, no me da yes, sí. sí, más yes, no yes, que ver. ya se nos fue, Jessy. El Rafa ya me está marcando y la Edna es, me estaba hablando de otra cosa muy fea. Y este yes, ya, yes, ¿y se le está yes, por... corriendo a su mamá. Jessy ya se, fue. Yes, ya se me fue, ya se nos fue, ya se nos fue. Ya a la Rafa, porque yeah, ya está. te dije que es una altura de mis tres. No, no, déjenme por el ¿Sí, amor. Ya se fue. Ya, ya se fue. Es, es para yo sé los pueyes sí. mamá lleva de agres le dan a a dónde vive yo no sé dónde vive y yo ahora no qué hacemos no vamos a buscar un padre el papá ya no sabe qué hacer a que le fue correr. no no no mamá si pocos se escapan no esme no. ¿Es ¿Quién habla no. eh no, no. Sí. Bueno sí, sí. bueno, Pásame. ¿Qué le por favor ¿Eh? Jessy sí, sí, ya se fue ¿Y qué hora? ¿Ya se me a hablar esta ¿Qué hora qué hago? Ya se fue Se llevó el raciel ¿Cómo se lo va a llevar? No manches Ese sí, se nos fue, se lo fue con el raciel en la moto ¡Ay, le hubiera quitarlo al niño! Yo que te estoy diciendo que le ayudara No sé qué le dijiste Mira, mamita, mi porque si no va a venir para acá Mire que le reje Ahí se la cera y todo La que pinta de los kilos es los está Papo, y hablaba, y no por y no la que era ella. Llévame, por favor, llévame. me oyes, papá? ¿Taquetes? ¿Gordo? ¿Eres mía. ¿Gordo? <laughs> My <laughs> oh, it is oh, me. It is me. Y tus oraciones nada pueden conmigo, soy invencible. Ja ja ja ja ja ¿por qué no contestas? Jesse? ¿Qué te está contestando. Estaba bien, ¿qué le dijiste? ¿Qué quieres? Ahora yo simplemente me puse a retar a vos. Yesi. ¿Qué? Te voy a hacer una pregunta ¿Cómo se oye? ¿Cómo Ajá, se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda, ¿Cómo show? Oye el panda ¿Cómo show? ¿Cómo se oye el panda show viejón? A toda máquina, idiota ¡Ay reza re bonito Yesenia! Estás en las bromas del panda show Esa ¿eh? Porque no más. ¿Eh? una broma, güey. Oye, Yesenia, ¿es, ¿es cierto que has peleado con el diablo? Pues eso, eso dice tu hermana y tu sobrina que, que tú eres la técnica y el otro es el rudo. De dos a tres caídas y sin límite de Biblia. Rafael, ahí está tu tía. Adelante, Ay, es, mamá, me está haciendo una broma en el show. El chivo es una broma, Jessy? si no sé lo que decir, <ríe> porque la esla me dijo, me dijo todo el mundo, yo tenía. No, pues quién sabe dónde se va, Yesenia. Ahí está, pero no pela. Yo creo que está bien enchilada, ¿no? Yo dando explicación toda <risa> la familia que va a Sí. Yesenia. Yesenia, ah, aquí está tu hermana. Aquí está tu hermana, Esme. A ver, háblale, Esme. Yesi. ¿Qué pasó? Ah, nada, es una broma, te quiero mucho. No manches. Te pasan de lanza, ¿eh? no. <risa> Yo quería que hablas a los de Sosa. No anden haciendo eso, re. No, ya no. <risa> el Rafa de Sosa, no puede respirar de la risa. ¿Cómo? Dice el Rafa que le reces a él ahora. Ah, no, pues, me. Espérate, Jessie. La próxima va a ser la bota, ¿eh? Es que rete la bota. <risa> Dale, entonces. Vale, cuídate, Jesús. Rafa, dime cómo se oye el Panda Show A toda máquina, Panda Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482 y si te pedongas, estoy de regreso con ustedes en este 10 de octubre del 2022, en este Programation 1036 del Panda Show. ¿Quieres tu bromita? Toma tu teléfono, mensajito por Telegram o vía WhatsApp al 553-Pandita, 553 726 Los podcasts oficiales estamos en todas las plataformas, sí, exactamente en esa que tú utilizas, ahí estamos. Si tienes alguna duda, entra a mi portal elpandasambrano.com, ahí está toda la información. ¿Quieres tu bromita? Mándanos un correo electrónico a quieronabroma.yahoo.com por Facebook. Estoy como Panda Zambrano25. ¿Quieres escucharte en el Panda Show? 55760, Panda. 55760, Panda. Voy hasta Xochimilco. Ahí está Fernando y lo saludo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi rey? Muy chido, Panda. ¿Y tú? ¿Qué? ¿De qué milpa nos hablas ahí de Xochimilco? No, pues qué pasó? Como que milpa. ¿Qué? ¿No estás ahí en las milpitas? Acá bien chido. ¿no? <risa> Todavía no llego allá. Oh, ¿y entonces qué parte de Xochimilco? ¿Por el deportivo? Pues digamos que si estiro la mano le ando tocando los pies a Dios, cabrón. ¡Ay! <risa> ¡Chale, Fernando! Platícame, ¿broma para quién? Para mi novia, pandita. ¿Cómo se llama tu novia, Fernando? Mariana. ¿Cuánto tiempo con María? Dos años, cinco meses. ¿Dos años, cinco meses? ¿Quién se ligó a quién? Pues estuvo bien rara la cosa, mi panda. Un día. Ver, platícame. Salimos este, de puro cotorreo. Ajá. Y pues nos empezamos a besar y yo pensé que se había sacado los besos en buen pedo, ¿no? A ver, espérame, espérame. O sea, eran amigos en ese momento. Ajá. Salen, van a X lugar. Ajá. ¿Y, y, ¿Y quién empezó a besuquear a quién? Pues, tal vez yo a ella, yo creo sí, la, Le viste, viste esa boquita acá, venenosa, y dijiste <risa> ¿Y te dejaste ir como el borras? Sí, claro. ¿Con lengüita y todo? Con Tokio ¡Oh, Dios! <risa> ¿Y luego y ella ¿Qué, cómo, te, cómo te recibió el beso? Pues, este, pues muy bien <risa> Bien, ¿ella también correspondió? Sí, exacto ¿Y, y después del beso qué pasó? <risa> pues, después del beso la fui a dejar a su casa y todo Y al día siguiente, no sé cómo, pero yo ya sabía que éramos novios. O, o sea, se... en ningún momento nos lo pedimos ni nada. O sea, no fue el estilo antiguito de que, oye, ¿sabes qué? Pues es que me gusta derretearte y quería pues dar la posibilidad a ver si podíamos ser novios acá tú y yo. <risa> nada. O sea, todo comenzó con un beso. Exacto. Y ella en estos dos años y medio no te ha dicho, oye, no me pediste que seamos novios formalmente o algo. Fíjate que sí lo recordamos, ¿no? Luego yo le pregunto y, y ella lo recuerda. Y este y nos da más gusto, ¿no? Porque en corto sentimos esa, esa, esa, esa sensación de que pues, los dos nos gustábamos. Oye, pero si en la primera cita se besaron y hubo atracción y los dos... Hubo esa química, entonces, ¿a los cuántos días hubo patadas? Pues, digamos que eso sí es un poco más privado. ¡Ah! <risa> ¿Pero de qué hubo, hubo? Pues, pues, dejémoslo en que los dos tuvieron buenos pandas. Y bueno, platícame, ¿qué bromita para Mariam, tu novia? Pues, mira, mi pandita, este, hace un año tuve una superaventurosa, Cava. Ajá. este Andaba con Marianne y todo el pedo Y hace cuenta que ya andaba revoltoso en la escuela wey. Ok Y conocí a una morrilla ¿Eh? Y este ¿Y y ¿le, con fuiste esta... ¿Le fuiste no, fiel? No, no, espérate, espérate panda, Ah, está bien, ya, tranquilo <risa> Es que me emociono, Fernando Bueno, y luego, ya me cayó los cielos este, este Haz de cuenta que yo toda esa semana no fui a trabajar Porque anduve de, de revoltoso, ¿no? Ajá uh -huh. Y yo por o sacar sea, por mamila le pregunté, oye, pues pues ¿cuándo es tu cumpleaños o qué? Y chava, no, pues es la, la siguiente semana, el lunes, y ese día era viernes. Y le dije bien mamón porque no tenía varo. ¿Qué quieres de regalo, mi monte? entonces la monte, como también es bien pandillera, me dijo, no, ¿sabes que Ellos quisieron un, un acapulcato así de, de mochilazo sin avisar a nadie. <ríe> ¡Qué padre! Entonces... Haz de cuenta que ese mismo viernes salimos de la escuela y pues quién sabe, a mí se me metió el diablo y le dije, ¿sabes qué? Pues vámonos mi monte. Mm. Le dijo en serio, le digo, sí, vámonos, vámonos, y órale, que nos vamos. Nada más pasamos a talonear a la banda y nos fuimos como con 200 varos. ¿Y, ¿Y tres días? ¿O cuántos días? No, tres días, panda ¿Y cómo te la pasaste? Pues mira, primero para llegar allá pedimos puro Ray, panda uh -huh. Puro Ray. Y la primera noche nos tuvimos que dormir ahí por Morelos, abajo de un puente, cabrón. Ándale, ah, ándale. qué buena experiencia. Ah, ándale. <ríe> <ríe> y después a las siete de la mañana conseguimos Ray en Corto hasta Iguala. ¿Y luego? Y pues ya de ahí otro raya hasta, hasta Acapulco, cabrón. ¿Y luego se quedaron ahí en el Camarena o donde pernoctaron. No, no, este, haz de cuenta que pagábamos unos tal como de 50 baros la cabeza. <risa> <risa> o sea, un viaje 100% de jodido. Exacto, sí, pero ¿sabes qué? O sea, salíamos y taloneábamos a la banda y luego nosotros llevábamos como cosas. ¿Y este, lo recuerdas ya... con cariño el, el viaje? Pues, Pues no, sino como como una experiencia bien chida. Oye, pero ¿cómo le hiciste para tapar ese viaje con Mariam? Pues haz de cuenta que cuando yo ya venía de regreso, este, pues ya tuve la maravillosa idea de entender mi celular porque ni mis papás ni nadie sabía dónde andaba acá. Chale. Entonces ya encendí mi celular y, este, y me empezaron a llegar un chingo de mensajes de Mariano, ¿no? Obviamente de mis papás también. Entonces me llegaron mensajes de Marian y mucha gente ya le había preguntado a Marian por mí y otros chismosos de la escuela ya le habían contado que me había ido con una chava que se llamaba Monte. ¡Qué poca güey! Ajá. Entonces... Esta, esta mañana empezó a mandar mensajes de No, pues qué hipócrita eres, no tienes vergüenza Yo pensé que me amabas, que poca, que no sé qué, ¿no? Y este, yo le dije, no, pues es que No, mi pandita me tuve que hacer el emputado, cabrón La mejor defensa es el ataque Sí, güey, pues, pues haz de y de qué se que... trata la broma para Mariam? Ah, pues mira, yo le quiero mandar como un número disparado uh -huh. Primero, pues, marcarle Y como tratar de sondearla Que ella capé esa onda, ¿no? Uh -huh. De que la estoy sondeando de Ay, ¿cómo estás? Este, ¿No estás estresada? Oye, ¿qué vas a hacer el sábado? Oye, ¿qué crees? No te voy a poder ver este, Voy a estar chambeando Y ella sabe que aquí en mi chamba, pues, chambeo duro, ¿no? Ajá uh -huh. Entonces pues si no va a haber bronca Va a creer que voy a estar chambeando Que el domingo voy a estar chambeando Que no me marque Y así o sea, le voy a tratar de, de decir, ¿no? De lavarle ahí el cerebro De lavarle Ajá, pero que Como que ella trate de capear Que yo le estoy, este La estoy sondeando, pues ¿Y después? Y después ahí va el número, este El número disparado El ah, número sí, disparado no, Ya sé, sí, espérate ¿Tú, ¿Tú vives con tus papás? Ajá ¿Por qué no en la primera llamada le llamas y le dices, oye, ¿qué crees, Monce? Este, Perdón, este, Mariam, este, pues el viernes me voy a ir con la familia, me voy a ir con mis papás. ¿a? Pues no sé, a Cuernavaca, un lugar donde viva alguien de tu familia. Voy a salir esos días y, y allá, no sé, ahí le inventas y ahí sondeas lo que estás diciendo. Y la segunda llamada y entras directo diciendo, Monse Ya está, todo listo para irnos otra vez a Acapulco, güey. Exacto, eso es lo que te tengo pensado, mi panita. Pues ya está hecha la machaca, pues vamos a darle, ¿no? Pero, pero ¿sabes qué? También quiero decirle, como ¿sabes qué? Ya está todo listo, nos vamos el, el sábado. Pero ¿sabes qué? No, no quiero que me metas entonces con mi vieja como la vez pasada, ¿eh? Órale, te avientas ahí el monólogo. Pero bueno, ah, vámonos y, primero, oye, vámonos panita, a la... Pero, ¿qué? Y cuando ella me diga, oye, soy Mariana, ¿y así que, qué hago? ¿Qué? Y pues obviamente así como que te pones otra vez enojado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, espérate! Y le dices, no, no, no, no, no, no solamente estaba jugando, ¿cómo crees? ¡Como nervioso! Es que ella es muy ingenue, yo siento que le digo, no, estaba jugando, pero no te sé quiero decir. ¡Ay, bueno, sí, amor! ¿Cómo estás? Ah, bueno, entonces la estrategia de cuando te diga, ¡ay, no, soy Mariam! Y tú le dices, uff, perdóname, mi amor, no quería que te enteraras así, lo que pasa es que... Pues es que de repente, o sea, pues no ando con Monse, pero pues de repente nos damos nada más nuestras escapadas y ya medio le, le das a entender que es como tu amantilla, como, como el desestrés, nada más, pero que solamente la quieres a ella ah, ya, entonces la hago en puta, sí, ya, cámara órale, listo, vámonos, la primera parte ok, marcamos las bromas en el Panda Show hola, soy Alaska del grupo Fangoria y este es un saludo para todos los que están escuchando y también para todos los que hacen el Panda Show las bromas en el Panda Show mm, Bromas. Excelente. Claro, música. Sí, claro. Listo, compadre. ¿Y entro. Ahora le va. Bueno, ¿qué onda, ahorita cómo estás? Ay, no manches. <risa> <risa> me Hola. asustaste. Perdón, es que vengo con Paco y me prestó su número para marcarte. Ah, gracias, Paco. <risa> cómo estás muy bien y tú? qué bueno Dale. a qué saliste de trabajar este como a las seis y media ¿Sí? pero me quedé ayudarle a Paco ajá ah, ya. Sí. no manches es que yo llegué bien tarde llegué a las siete Ay, no, no. A lo mejor es... por eso te marqué dije a lo mejor Ni me encuentro ah ya oye <risa> es que te iba eh, te quería hablar porque ves que, te dije que me andaba dando vueltas a la cabeza algo bien gacho ¿no? Sí, oye, que por eso te hablé también. Ajá, pero ¿sabes qué? qué? Es que es porque mi tía Lisa me dijo que, que vamos a salir el jueves, viernes, sábado y domingo. Ajá. Ajá, mi papá, yo y mis hermanos. Ajá. vamos a salir como en un viaje familiar, no sé por qué. Ajá. Ah. Sí, entonces este, te iba a avisar porque pues seguro quería salir o algo. Ah, no. Entonces por eso te yo te llevo sí. a la cabeza. Sí, por eso andaba como medio distraído ¿eh? ah. ¿Cómo ves? Pues está bien, o sea, el viernes, sábado y domingo van a ir Ajá, no, jueves, viernes, sábado y domingo Ay, oh, está bien Pues sí, quién sabe por qué le dio ahora Pues sí, sí es... Sí, qué, sí, qué bueno, qué, qué bueno que van a salir todos Sí, está muy bien, oye, ¿cómo andas? ¿Andas bien? ¿Estás bien? ¿Por qué? Pues no sé, quería ver cómo cómo estaba. estaban. Uh, estoy cansada. Uh, sí, pues es que está lejos. mm uh -huh. Oye, ahorita sí. este, ahorita te marco, ¿no? Es que tengo algo que hacer. Va. Bueno. Órale, pues. Órale, pues. ya Yo también. Bye. Vientos, brother, ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos. <risa> No es Acuérdate, ahorita va el monólogo En el cual luego, luego tienes que decirle Monse, pero así sí. bien contento Monse, ¿qué crees? Ya le eché Una terapia aquella y no hombre Estamos listos para irnos a Acapulco, como siempre le hacemos y, y te avientas todo el choro De que no sabes las ganas que te traigo Y agarrarte tus cositas O comerte besos, no sé, lo que tú quieras sí, decir Voy a tratar de que no hable casi Cuando ella, cuando ella diga Que es Miriam, que te equivocaste O que te enfrente Tú así como diciendo, chin, ya la defecation Entonces en tu plan le comentas Bueno mira, sabes que chaparrita No quería que te enteraras de esta O sea Te tengo que ser bien honesto, pues de repente me doy mi quien vive con, con, con la mose. Este, pero pues a la que te quiero es a ti y ella, pues solamente es cariñitos. Este, órale, pues. pues lo tomas o lo dejas, así como diciendo, pues, oh, te vas a perder de este bombón <risa> o qué? Cámara <risa> va. Vale, órale, vámonos. Marcamos en caliente, las bromas están en tu show, en el Panda Show, y estoy marcando. En este instante. Hola, qué tal amigos del Panda Show. Soy Roberto Palazuelos. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos que tengan un gran día y también a todos los integrantes de este maravilloso programa. Que dios los bendiga. Bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Mm, bromas. Monse lulo, ¿Qué más? Bon, Busca bon. en Instagram como Panda Zambrano 25. Ponte, bueno, Monte, oye ya ya hablé con, con Mariana. este pues que sí no, no estoy tan preocupada por ver un sábado de domingo sí, qué chance de que salgamos, le dije que jueves, viernes de domingo, y este ella tranquila y todo, nada más que eso sí no no no quiero que a mí se me lo con ella sino, Como la vez pasada en Montes, así quiero verte como hemos visto estos días y así, pero no pero no, no voy a sentirme, Montes, la otra vez, ¿eh? Adiós. Bueno. Bueno, adiós. Bueno. Fernando. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Quién habla? Bueno. Montes, bueno. Ya, Fernando, Oye, Montes, ya no te hagas? Oye, oh. Montes, contéstame. Yo no te hagas, Fernando. ¿En María? ¿Qué? Es pues que no te quedas enterado. ¿En serio, ¿sí? Líos? Perdón. ¿Eh? Perdón, verdad. No, no no, me di cuenta que te marqué a ti. Pero ahorita me hablas, ¿no? Es que, ¿cómo, cómo que te hable? No, sí. sí, sí, sí. No, pues hay que encarar esto, ¿no? Ya, ya que te enteraste, pues hay que hablarlo, ¿no? yo creo. Al final, bueno, me voy. Es que, ¿Cómo que te van? Pues sí. ¿Qué Pero, déjame, o sea, ¿Me estás hablando en serio? Pues déjame decirte que. que Monty y yo pues, nos vemos a veces. A ver, ¿me ¿estás hablando en serio? Sí, ¿Es, es en serio. ¿Perdón? No. No te vas a ver qué tal. O sea, olvídalo. O sea, Monti no, y yo... No, no, no, no te preocupes. Ya. ¿Cómo, ¿cómo que no me preocupes? O sea, Monty y yo a veces nos vemos y, y no quería que te enteraras de esta manera. Ay, sí, ¿qué? No, solo eso. Adiós, Como... a ver, luego me hablas, adiós. No, espera, espera. Solo, solo con monte, son son momentos. Pues, pues así, te amo? Ay, ¿en serio? Vamos a aclarar esto, ¿no? Tengo muchas ganas de conocerte y de bueno, no hablarte nunca. Mira, ya ya te enteraste. Vamos, vamos a arreglarlo de una vez porque tú piensas que, que yo estoy perdiendo el tiempo o que tú estás perdiendo el tiempo. Entonces, yo yo creo que queda queda claro. O sea, te te amo a ti mucho y, y no sí, es una ah, momentánea. Sí, sí claro. Claro, ¿no? Claro, me vas mucho y ya te estás quedando de ver. más un persona. momento que nos tenemos. Luego con momento. la persona que, que... No, ¿sabes qué? Ya me voy. Espérate mucho. Yo que... Es te... nada más como un desahogo, Marian. Tú sabes cómo cómo era yo antes, o sea, es es algo como para mantenerme en la línea ¿Qué? contigo. ¿Un desahogo? ¿En serio, Fernanda? No? Pues sí, no? ver, es, es, yo, es algo como para mantenerme contigo, o sea, sabes cómo era antes, entonces... Yo yo creo que, que es lo mejor. Ay, sí, yo en el bachillero hace poco yo me desahogé. Es que no, ¿verdad? Te amo ¿verdad? a ti, no, no. ti Marian o sea a nada no más es ocasional. Entiéndeme, Marian necesito, necesito una mujer a quien querer y todo, pero pero a veces no me basta. Entonces lo vas a ver. Es algo, algo súper grande, tú, tú, tú lo has visto, cómo te veo, cómo te hablo, y y con monte no es así, simplemente es, es, es un momento... ay en serio me estás, en serio me lo estás diciendo mandar en serio en serio te equivocas, ¿sí? en serio es lo que vas a ver es lo que vas a ver. quién vas a ver ahorita esa noche? pero pero dímelo ya ya que ya que lo sabes este, así me vas a querer o o, o así me vas a aceptar San Andrés, por favor ah ¿Eh? no, vas a ¿Te acuerdas de Nicolás? Mariano, no me voy a acordarte te, te, te, te, te, ¿Te acuerdas de Nicolás, no? Ajá. O sea, ¿qué te parecería si yo saliera con él? Pues, si tuvieras quizá los mismos argumentos que yo te entendería, Mariano. ¡Oh, Dios! Tú, tú, tú sabes que soy un querendón, Mariano, o sé, sea, entiéndeme. O sea, algo... Te puedo avisar, Mariano, me equivoqué. Me explico mucho. ¿Cómo, ¿Cómo te lo explico? Ya te lo dije. O sea, montes solo es es... es es un momento tú tú eres tú eres mi todo. Montse y yo nada más somos amigos ocasionales funciona eso y y pues como nos hemos visto muy seguido recordamos nuestro viaje de hace un año y, y planeamos volver a salir solamente que no quería que te enteraras de este modo es que luego siento que a veces no gorda cuando te cuando, cuando te dije cuando pues pasó pues eso es lo del viaje hace un año o sea siento que cuando yo te dije lo que sentí no me no no este no caso ni siquiera te interesó y luego luego me llegó y me mensaje a lo mejor ni siquiera sabe, ni siquiera sabes ni siquiera se le de cómo me puse mamá. y y y me da lo, o, o a lo mejor y no me presté atención o a lo mejor no me entiendes pero entiéndeme amor siempre siempre usando protección con monte, nunca nunca he hecho nada sin protección a ver qué Pues sí, o sea, siempre he hecho cosas, pero con protección con Montse. A ver, ¿qué cosas? A ver, ¿qué? Pues, pues es que a ti te amo, Montse, solo es ocasional, por eso con ella lo hago con protección. No, a ver, explícame bien las cosas. Mira, eh, eh, fue un error, María, nada más. Ay, qué pinche, ¿no? ¿A poco yo me voy a ir a...? Oh. Mira, si si no me equivocado no te hubieras enterado de nada, o sea. Ay, No, sí. no, no te no, pongas no, así. No, no. Pues ahora, vale ganas de decírmelas, ¿no? Pues pues sí, ahora acéptame como soy. Ay, ¿cómo te voy a aceptar con a un tipo que no, no, ni siquiera sabe lo que quiere? ¿Cómo que no te quiero así y te quiero así. Y, y a Monse, Monse es ocasional o sea, si Ay, o Sí, que entonces yo me voy con otros ocasionalmente Me me meto con ellos que ocasionalmente Si te estoy explicando es porque te amo, Monse monte Marían Ay, ¿sabes? Sí, claro Marían, ya, o sea, o, o lo tomas o lo dejas ah <risa> sí, ¿De qué te ríes? ríes o sea? Pues sí, para ti siempre ha sido fácil Pues sí, así son las cosas Pues sí, entonces no sabes lo que quieres. no ¿Cómo no? O sea, porque sé lo que quiero. Entonces eso lo <risa> hubieras pensado hace un año. Pues porque sé lo que quiero, se me hace fácil las cosas. Uy, entonces eso lo hubieras pensado hace un año, ¿no? Pues sí lo pensé y por eso sigo contigo. Sí, claro, pensaste en mí, pero hasta te metiste con un, Pero... Mon ma monte Mar Mar Mariana, monte Mariana. ¿Qué? Es que entiéndeme... ¿Y ¿Cómo, ligado te voy a entender? Pues cómo, o sea, nada más, nada a más. Ver, a ver, tan si o o sea... ponte en, en, en, en mi maldito lugar. ¿Qué harías si yo me fuera con otro vato Llegaría como si nada. De Oye, decir, ¿no? Monte, Entonces, y hace en dos años. Me, ay, ¿qué crees, este amor? Me metí con, con el chavo con el que me fui. Eh, ¡Wow! No, o sea, ¿crees que te voy a querer? ¿Crees que te voy a felicitar? Montse, Montse, pero me no, hace falta de que te estaba... decirte. Mariana, me hace falta, no, me hace mira, falta decirte me lo voy. peor. Pienso las espera. cosas bien Marian, me y me hablas te... al rato. Mariana, Marian, espera, me hace falta decirte lo peor. Marian, ¿Qué quieres? ¿Cómo sería el panda show? Que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Yepa, yepa! Estás en las bromas del pacto. De Monse, Marian, Mariam, Monse, Monse, Mariam, Marian. Ay, Marian, hasta te aventaste tus lagrinitos. Oh la Oye, Fernandito nos llamó para hacerte una llamadita de número disparado. Dime cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó. No, no. Ay. Dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Dime, dime Mariana Ay. ¡Ay! ¡Qué horror, no, mamá! Oye, Fer, dile por qué le hiciste la broma a tu bombón Pues porque yo sé que este es un tema muy fuerte para ella Y, y sé que hay momentos en los que debería de preocuparse por otras cosas Y, y se preocupa mucho por mí, entonces <risa> yo quiero que... Que ella dejé esto muy muy enterrado porque todo lo que te dije en verdad no no sé de dónde me salió tanta inspiración. Pero ese viaje a acapulco estuvo de poca juntas, mira. No, no lo voy a negar, pero tampoco lo voy a aceptar tanto. Sí, hasta, hasta llegó Morenito. pues Sí, oye, pero pero fíjate que es consciente, te dijo que cuando estaba con Monse, todo lo hacía con protección, o sea, te que diga. Ay, Dios mío. Bueno, pues síganme en Suchivilco cómo se oye el Panda Show. Hasta la máquina pandita. Échale ganita. llamada ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma ¡Vámonos! Con más cargaditas, más diversión, estás escuchando el Panda Show a través de la aplicación. Estoy cotorreando contigo a través del Facebook, también a través de mi Twitter, me encuentras como arroba pandasambrano. ¿Qué esperas? Haz tu bromita. ¿En dónde estamos? Entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí encuentras toda la información. Y ya que vas a visitar elpandasambrano.com, descarga el Waze y permite que el Padre Aguacate acompañe en tu camino. Y en este lunes estoy con Jesús... ¿Qué onda, Chucho? ¿Cómo andas, papá? Pues aquí en Chinga, ya sabes. ¡Órale! ¿Qué estás haciendo, Jesús? Este, andamos acá de este lado de Aspa La Viga. Somos Ay. este custodio. ¿Y qué custodias? Este, no, pues no puedo decir la marca, ¿o sí? No, no, no, pero ¿qué custodias, gente? Ah, transporte de carga, transporte ah, de carga. ok. Te pregunté qué custodias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué marca de custodias? ¿Qué onda, Jesús? Escucho tu broma. ¿A quién cotorreamos en este lunes, Carral? Este, pues a mi cuñado, este, José Ángel. José Ángel, ¿y cómo está ahí el rollo de, del cuñado? ¿Quién se anda comiendo a la hermana de quién o cómo? Sí, yo estoy comiendo a su hermana. Bueno, ya más ya me la desayuné, se me y el resto. O sea que ya hasta le chupaste los huesitos. <risa> sí. ¿Y qué? ¿Todavía te sigue gustando o ya no? Este, no, sí, siempre. Siempre. Es apagado que su carnal es apagado dar. ¿Cuánto tiempo llevas con tu vieja, compadre? Este, llevo seis añitos. Ah, pues poco tiempo. ¿Y cómo se llama ella? Este, se llama Esperanza. Esperanza. Entonces, Esperanza y José Ángel son hermanos. ¿Y qué bromita para tu cuñado? Este, pues, más que nada, quiero, este... llamarle para decirle que me metí con otra muchachona Ajá. Ah, claro y pues ahora sí que anduvimos vimos allá por los cabos y el resto y este pues tengo una buena relación con él quiero ver qué okay, llega digamos que a veces por la custodia tienes que hacer trabajos foráneos no no no eso fue anteriormente esta de la custodia es apenas algo nuevo. Ah, okay okay okay okay okay entonces antes tenías que viajar por lo que tú quieras y este y luego ahorita igual Pero pues ahora sea, podríamos pintarla así de que pues ahora, ahora sí que andando en la custodia conoció a otra morrilla y salió así embarazadona y Ándale. Quiero que muche no el paro, ¿no? A ver que a ver que hasta dónde llega el carnal Perfecto y le vas a pedir un paro de qué tipo Jesús? Decirle a que estoy ahí con sus jefes y este que se están poniendo medio pesados, no que son de una religión medio rara y que quieren que me case a fuerzas con ella y este realmente es pedirle el paro a, a mi cuñado. Decirle bueno, que me pues ah, a mira, ya cuando dicen algo así es que no la tienes clara. <risa> y después la vamos a defecar así que haz de bien el planteamiento y aquí estamos para apoyarte estás listo Simón pues vamos con todo en directo desde el Panda Center. las bromas en tu radio hola Pandita solo para decirte que le mandes un saludo a Francisco Gómez este es de su pango soy Angélica paredes Vargas soy de Texas gracias Pandita las bromas en el Panda Show claro música mm, broma excelente Búscalo, Shito en Instagram como Panda Zambrano25. Bueno, es que necesito no un paro, carnal. Ajá. ¿Qué crees, güey? Que ya la cargué, güey. O sea, es que este. Me metí con otra muchacha, güey. Acá, ahora sí que en, en los servicios y el resto, y se me hizo fácil, güey. Ya ves, güey, que es como soy, carnal. Ajá. Y e este. E pues e me metí e con e otra e muchachona, güey. E qué? Pues la, pues la neta, sus jefes se están poniendo bien pesados, güey. Ah. Y quieren que me case con ella y dicen que está embarazada y el resto, hermano. La neta, pues no sé qué hacer, carna. Ajá. ajá. Sí, güey. Ah, eh, Pues es que no sé, güey. O sea, Chile ahorita este, vine a ver a... Ahora sí que se me hizo fácil venir a ver a la morra, güey, hace ratito, güey. Ajá. Y pues sí, salió su jefe y se puso bien pesado y... O Salchiles son como de una religión bien extraña, güey. No sé qué pedo, güey. No son ni católicos ni el resto, pero... O al chile quieren que haga un ritual y el resto, y pues al chile no, güey, yo no quiero. Wey. Ajá, no manches. Sí, carnal. Oh, eh. Ahora sí que, pues no sé, güey, si tú me hagas el paro de este, hablar con el ruco, güey, hacerte pasar por mi jefe y decirle que yo tengo ahora sí que a mi familia y el resto, güey, para ver que, que, pues no se ponga pesado, carnal, o qué, qué? cómo ve. Eh, eh, o, o tú eh. qué me recomiendas, carnal, qué? ¿Qué Ajá. hacemos o qué? Ajá, espérame, Ay, eh, estoy, estoy ocupado Es que al Chile ya no sé ni qué hacer, güey Yo les dije que me dieron una prueba de embarazo y el resto, pero pues La neta, ando bien acá, güey Sabes que acabo de salir de lo de con el Robert, güey Y pues, ahora sí que no tengo mucho cambio, no, no sé, güey, échame la mano a ver qué le puedes decir al ruco, güey es tu problema? No mames, güey Sí a mí no me metes en sus broncas ah, Nada más es para que le digas al ruco, güey No estás no. culo, güey No, yo estoy ocupado, ajá. Güey. Sí, estoy haciendo ah. cosas. Me vas ¿Qué? a mandar a la verga, carna. ¿Sí? No mames. ¿Y Esperanza? Pues Esperanza está en mi cantón, güey. Ajá. Uh -huh. Pues sí, güey. Ah. Nada más para chisparla, güey. Pues ahora sí píchame la mano, güey. Habla con ella. ¿Con quién, güey? Pues con Esperanza. ¿Con Esperanza? qué le digo, carna? Pues no es tu problema. Ah, no seas mamón, güey. Pues por eso te estoy hablando para pedirte un consejo, carnal. ¿Qué pedo? Estoy ocupado. ¿Estás ocupado, güey? Uh -huh. estoy con una vieja ahorita, estamos chupando Ah Ajá No, no se jale No, estoy en un hotelito No seas cabrón Sí Ajá uh -huh. Pero es... pues desafámate de un rato nada más para que hables con el ruco güey no. me No, no A ver, ¿qué quieres que haga? Que hables con el güey ese, güey, y le digas, güey Nada más dile que no quiero... Que no... Quieres pedos, güey. Ahora sí que no me quieres meter en pedos. Que tengo mi familia y el resto, güey. Nada más para que Enrico me, sí que me deje estar chingando. Pues Pásamelo. ¿Te lo pasó? Sí. A ver, déjame ver. Déjame, deja voy con él. A ver, yo necesito hablar con él para ver qué es lo que pasa la situación. Bueno. No. Este, ya va a hablar, ya va a hablar mi jefe. Ahorita contigo? A ver, pero, pero ¿quién es la persona que me estás poniendo ahí? ¿Quién es? Es mi jefe. ¿Es tu papá? Es mi papá, sí. Ah. Buenas noches, señor. Habla, Julián. Necesito hablar con usted, aquí hay un problema con, con Jesús que embarazó a mi hija, a Fabiola Ajá, que no puedo hablar ahorita ¿Cómo que no puedo hablar ahorita? O sea, necesitamos arreglar esa situación A ver Jesús, que no puedo hablar No, es que en, no sé es que no si esté trabajando, qué pex, pero él me va a hacer el paro De hecho, pues ahora sí que, por Ajá. eso le estoy hablando, para que vea que estoy serio Háblame después Dice que le hables después, o sea, ¿cómo está esto? No, pues Je es que... Jesús... Esto esto es imperdonable lo que me estás haciendo, ¿eh? Y te digo una cosa, Jesús. Te digo una cosa, contéstame. ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Dime cómo se oye el Panda Show porque tu carnal colgo dice, "No aquí nada más". Estás partiendo, Soy creo. Yo, Jesús! ¿Qué? ¿Qué? Te la comiste completita, güey. Eh. Jesús, es que tu cuñado, yo no sé, pero yo creo que está borracho. Porque no viste cómo contestó luego, luego. Sí, eh, ajá, ajá. Y de la JANO lo sacamos. Y tú de repente, pues ya tú le empezaste a preguntar, no contestó. Y yo me metí, ajá, ajá. Y ya, güey. Ah. Y de ahí te la comiste sí. completa. ¿Qué, ¿Qué onda con tu cuñado? ¿Toma o qué onda? No, yo me imagino que. Bueno, pues que de repente le hace a sustancias medio rara. Ah, pues con razón. O sea, entonces si no está, si no está tomado, está pasadísimo. Sí, mona, está muy Porque sí, ya ves vale. que empezaste sí. a hablar con él y él. Ajá. ajá. Sí, parece que estaba hablando con el puto, botón. ¿sí? sí, y desde ahí nada, entonces como dices tú y seguías hablando yo. Pues estoy en un hotel. <risa> Y tú insiste, le insiste, le insiste, chale. Ay, el vato que habló para bromear y bueno, pues se la regrese. <ríe> Oye, pues a ver, vamos a marcarle. Este, yo, yo creo que no está en condiciones realmente tu cuñado, pero bueno, pues vamos a checar, ¿lo te parece, Simón? Órale, marcamos las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. Claro, no, sí, claro. Excelente. Mm, broma. ¿Qué edad no tiene tu cuñado, este Jesús? Este, de hecho es más chico que yo. ¿Qué? ¿Veintitantos? y ¿Veintitantos años? No, uno dieciocho. Sí. Bueno, bueno, ¿ya me vives carnal? Ah, sí. Entonces, ¿cómo ves, güey? No Échame la mano, güey. ¿Por no te despiste, güey? ¿Qué pedo? Es que te digo que, este, me metí con una ruca apenas, güey. Ajá. y su jefe, y ahora sí que acá me dicen que está embarazada y... Planeta pues yo no sé qué onda, güey uh -huh. Pero pues el, el don quiere que me case con ella Y te digo que son de una religión muy extraña, güey uh -huh. Aquí le quieren que haga un pinche ritual No sé de qué tipo Y se uh -huh. ponen medio bárbaros güey Pero uh -huh. pues ahorita Lo que quiero es que pues hables con el ruco, güey Así no uh -huh. te pasa por mi jefe, güey uh -huh. Que le digas que yo tengo mi familia y el resto Ajá uh -huh. uh -huh. O no, cómo ves O de alguna manera quitar la carnaza Ajá Oye, Jesús Panda. ¿Cómo se el panda show? ¡A toda la máquina, bestia! ¡Sí, <risa> <risa> No, definitivamente José sí está en mal estado Jesús, ahí cuando Cuando sepas que no ande pasadón de De lo que esté pasando Pero mientras te di tu exartada. Jesús, dime en el Estado de México ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina mi panda Pide tu broma por Telegram 553-726-3482 En directo desde el Panda Cool Center la diversión está en el Panda Show por tu aplicación de Claro Música 10 de octubre del 2022 neta qué gusto que estés conectado en la aplicación y muchas gracias por escucharnos y aparte por recomendarnos ¿Quieres tu bromita? A comunicarte de todo el territorio mexicano 807-26-34-82-800 desde los Estados Unidos 855-26-11-804 y en este lunes estoy en Iztapalapa y ahí está Julia ¿Qué onda, Julia? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Julia? Hola, Panda. Buenas noches. Bienvenida al Panda. Muchísimas ¿Qué haciendo? gracias. Esperando ¿Qué haciendo? tu llamada. Aquí sentada, esperando a ver a qué hora se te ocurrió marcarme. Ándale. ¿Y quién nos contactaste? ¿Por dónde? ¿Por Facebook? ¿Por WhatsApp? Por, por, por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Mira. Qué buena onda, Julia. ¿Y a qué te dedicas, mija? Trabajo para ventas. Ándale. Trabajas en el área de ventas, mira. Sí. O sea que te la pasas vendiendo todo. Todo lo que sea Eso Platícame ¿Broma para quién? Para mi novio. ¿Y cómo se llama tu novio? Jonathan Jonathan ¿En cuánto tiempo? Pues llevamos ahorita Bueno, yo te explico rápidamente Es el ex esposo de mi amiga No O sea, te quedaste con Pero espérate ¿Cómo está la historia? O sea, ¿tú conoces a tu novio Cuando estaba casado con tu amiga? Sí ¿Y se divorció por tu culpa de la amiga? No, bueno, en sí todavía no se divorcian Ya se separaron <risa> A ver, Julia, con todo respeto Entonces no te puedes considerar amiga de tu amiga Bueno, no, bueno, de mi conocida Oh, pues sí Y bueno, ¿y se siguen hablando o está enojada contigo? No, pues obviamente me dejó de hablar Chale <risa> ¿Y cuánto tiempo llevaban este, Jonathan y su esposa? Pues ya creo que como unos seis años ¿Y cuántos hijos? Y ninguna. ¡Guau! Wow. ¿Y qué? ¿Quién se ligó a quién? Él te cerró los ojitos? ¿Tú a él? ¿Este, ¿Por qué es que decidiste quedarte con el hombre y no con la amiga? ¿Qué onda? Como que porque pues, Eso no se pregunta. No, pues te pregunto, pues, <risa> Algo te motivó, o sea, ¿qué? Pues es que salíamos cada fin de semana, o sea, como que a concurridas, o sea, aunque me presentó a su familia, y de ahí entre la borrachera, pues dije, pues, me voy a aventar. No manches ¿Y cómo te lo pidió? No, yo se lo pedí a él ¿Tú se lo pediste? <risa> o sea, tú fuiste la lanzadota sí. ¿Y, ¿Y qué? O sea, salían en pareja ¿Tú tenías pareja en ese momento? ¿O la amiga te invitaba ahí junto con el marido? ¿Qué onda? ¿Qué? Sí, de hecho salía Bueno, esta chava con él Y yo tenía novio Salíamos los cuatro Y ya después yo terminé con mi novio Y nada, salíamos los tres Y luego pues, íbamos a tomar a su casa Y pues mi amiga se dormía Y yo me quedaba con él Nunca pasa nada Pero hasta ahí nos quedamos practicando Pero dices que tú se lo pediste O sea, tú es la que tomaste sí. A ver <risa> Vamos a simular ese día En ese lugar En un antro ¿Estaban tomando? Sí Ok, ok Yo voy a ser Jonathan Entonces estamos acá divertidos Sabías ah, de que el trabajo bien, Julia, no, pero pues, bien, oye, pero a todo dar, eh. ¿Y tú qué me cuentas, o okay? qué? Pues nada, igual el trabajo, ya sabes que me ha ido mal en todo esto del amor y pues. Aquí un relax, ya nos sé si hacía falta a los dos. Salud, salud, salud, salud. Salud, mira. salud. Oye, pero te he ido mal en el amor, yo mira con, con tu amiga bien. Ya se las altibajas, ¿no? A ver. Huele bonito. Ah, uh, uh, ya, pero no me habías dicho que ya habían terminado. Ah, este, sí, pero ya ves, ahí de repente pues, terminamos y todo, pero, pues, nada no, más para ver, para ver qué decías Ya estamos, no, no esperes más, Y aquí amigo tienes algo bien informado Ah, ¿me estás hablando en serio? Sí, pues sí, ya sabes, por algo hemos estado saliendo, mensajeando, pues ya que más te buscas, una inestabilidad, algo es Julia, te me estás aventando, soy un tipo casado No importa, no sé. estás casado, pero eso me impide que, que podamos intentarlo. Vieja impúdica. Y bueno, ¿y cuánto tiempo lleva la historia de amor entre el esposo de tu amiga y tú? Ah, ah, poquito, apenas acabamos. Bueno, ya teníamos nuestros piques, pero apenas así formal, dos meses. ¿no? Dos meses, o sea, dos meses en que son novios Pero, Ajá. pero sí, ¿se va a separar ahí de tu amiga o no? Sí, de hecho ya vive conmigo ¿Qué? Sí ¿Ya viven juntos? Sí Pero si todavía no se divorcia Ah, pues sí, pero que ya estaba viendo eso del divorcio Bueno, como todos, ¿no? Las largas Uno todavía que no Ay, Julia, Julia, ¿cuántos años tienes, mija? Voy a cumplir 27. ¿27? ¿Y tu amiga qué edad tiene? 31, creo. 31, o sea que cuando escucha el nombre de Julia lo ha de vomitar. ¿eh? <risa> bueno, dime, ¿qué, ¿qué bromita para Jonathan? ¿Cómo quieres que lo ataquemos? Ah, pues mira, a ver, él es muy seco, muy. No es a lo mejor tan detallista en palabras como yo, tan cariñoso. Uh -huh. Él ahorita anda trabajando en Michoacán, No mandaron por parte del trabajo. Ok. Entonces, este. Ahorita, ese te es muy seco y él anteriormente ya andaba con alguien que se llama Julio okay. Entonces pues le voy a decir así como hacerle la broma de que pues ya regresé con él que Porque pues la distancia, pues la... parece pues, que necesito tiempo, dedicación y pues ya sabes, ¿no? De, Mira qué bonito, se llamaban Julio y Julia, <ríe> qué padre <ríe> sí. Okay entonces entiendo que Jonathan ahorita fue a Michoacán por trabajo Este, viven juntos desde hace dos meses Y entonces ya se llevó unas cositas Oye, ¿y para cuándo regresa? Me dice que antes de mi cumpleaños Por finales de noviembre Bueno, ¿qué te parece lo siguiente? Palamar Oye, pero tú muy seca, no le vayas a decir, mi amor Oye, pues nada más quiero decirte que Este en estos días me he estado viendo con Julio, eh, pues pidió que regresemos. Bueno, en el estilo que tú quieras. La idea es que le digas que sus cosas ya las tienes en una cajita y que a dónde se las mandas. ¿Es que, ¿Si te digo algo? ¿Qué? Este, pues nada más había traído ropa, pero la que se trajo se la volvió a llevar allá a Michoacán. Entonces no tiene nada, nada, nada. No, apenas estuve comprando la recámara. ¿Tú, tú la compraste o la compró? Entre los dos. Ok, pero bueno, no tiene que una computadora ahí, algo, algo debe de haber Reloj, ah. lociones, este Condones, no sé, algo No, no dejó nada No dejó nada no. Bueno, pues entonces le dices Oye, pues necesito que me regreses la llave ¿Quién paga el departamento? Eh, bueno, no, de hecho no se paga ¿De quién es? De mis papás Bueno, entonces le dices, necesito que me entregues la llave Porque pues ya no vas a servir Ay, nunca. me vas a matar, tampoco tiene llave Puta, me lleva la fregada Entonces, ¿por dónde fregados? de entramos ¡Ay, ¡Oh, carajo! ¡Sale! O sea <risa> Bueno, pues va, vas a necesitar que te ayude como Julio Sí ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tiene él? Julio tiene 30 ¿Y más o menos qué actividad se dedica? Pues no, de hecho no hacía nada, yo lo no mantenía <risa> oh, Hombre, se nota que tu vida está llena <risa> Bueno, pues vámonos Yo te sigo, estoy atento, señores Marcamos, buenas noches Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Pierre Un gran saludo a toda la banda de ahí del Panda Show Divertidísimo, como siempre Y vaya, pues un honor saludarte Mi querido hermano el Panda El Panda Show Y bueno, pues a toda tu audiencia Pues un abrazo, caídos, Y diviértanse mucho con este caso. Las bromas en el Panda Show. Claro música. Broma excelente. show. ¿Cuánto tiempo duraste con Julio? Año y medio. Okay. Bueno, bueno Jonathan. Sí. Habla Julia. No, hola, ¿qué ah, yo creo que esto tiene que cerrar. P Pásamelo. Bueno, Jonathan. Bueno. Oye, habla Julio. este ¿Vale? eh, habla Julio, ¿Julio? el exnovio ex de Julia oye ah, mira sí. estoy ahorita con ella estos días hemos estado platicando este Ajá. y bueno ahorita le pedí que te llamara por teléfono porque pues mira creo que ya somos gente adulta Ajá. ella me comentó ahí la situación de que estabas casado estás casado con Susana y bueno toda esa historia de porquería y que ah, sí, por, siendo casado pero voz, eso, pero, tu, pero tu voz no es la de Julio A mí no me importa qué pasó con su vida y eso. Entonces, eh, sí. ella y yo estamos tomando una decisión. Ajá. Y, bueno, pues, simple y sencillamente para que ya no regreses. ¿Cómo? Sí, como es. Que no regreses. Oye, estoy un poco ocupado, tengo un problema aquí, este. No, no puedo tener tu llamada ahorita. No Ajá. sé. Entonces, no, es que quería, es. O sea, quería decirte que, pues ya la verdad, o sea, tú no me. ni me, te preocupas por mí. O sea, eres muy seco conmigo. Y ya por más ya me cansé y pues tú sabes que la carne es débil El tipo no Entonces carne. pues ya ya también ya no me estaba pareciendo eso y y pues la verdad no sé, Julio me volvió a hablar y todo y tú sabes la historia que llevo con él. Entonces pues pues sí, la verdad es que quiero volver a vivir con él y reanudar lo que teníamos de pues de casarnos él y yo. Pues como ya te he dicho ya es grande, siempre va. Pues sí, pero es como te digo, o sea, a ti te vale, de todas formas, o sea, ya me no, doy cuenta no, que te da. No, no, no, no, es que me valga, sino que ya es un que de la que Es haces, que, a ver, ya, es que siempre, es que lo, siempre a ver, espérame, espérame, espérame, es que siempre es lo mismo contigo, ya sabes lo que haces, ya estás grande. Nunca me puedes decir algo obvio, algo lógico, o sea, como no soy Susana, no te expresas de una manera en la cual tú me puedas demostrar que según te importa, que según me quieres. <coughs> Yo para empezar, yo no estoy buscando ninguna otra relación, en la cual yo estoy perdiendo con la misma persona cada rato, tengo ese tipo de problemas, y tú lo sabes, tú lo sabes, yo te lo dije. Yo te, yo te lo dije desde el principio, cuando decidimos cuando, cuando eh, uh -huh. que paramos algo, que tú y yo nos conocíamos. Entonces, no, no sé, cuál, no sé no veo cuál es el problema. La última vez que salimos, fue terminaste terminarse todo, ¿no? Pues sí, porque lo terminé? Porque te encontré mensajes con ella. ¡Oh, Dios! Porque es que siempre que te hablaba, te salías al patio a hablar con ella escondida. ¿Cómo crees que no? O sea, ¿eso es bueno? No, no, es que no es bueno. Entonces, o sea, yo me tenía que aguantar todo eso. Yo sí respeté la relación, pero la verdad es que ya no pude más. Y las veces que luego no te contestaba, ¿te acuerdas que te apagaba el teléfono y todo eso? Pues sí, era porque me iba con Julio. Era porque estaba con Julio y no quería problemas con él. Está bien. ¿Te acuerdas ayer que me enojé? Que te ¿Cómo? dije que ya me iba. A, ¿Te acuerdas de ayer que te dije que ya me iba a dormir porque salí con sí. él y no te contesté bien? porque no quería tener problemas. Pues está bien, no hay ningún problema. Y te dije. Pues sí, ya vi que te da lo mismo a ti. Era no, yo no. Creo que lo que tú buscabas. Pero no, no bueno, da, nada más no para da lo mismo. Usted, o sea, digo no te lo puedo decir de frente porque pues estás de viaje y quién sabe hasta cuando regreses. Según tú estás de viaje trabajando, pero uh -huh. bueno. Ay, a ver, este... Pues ya nada más era para decirte eso que ya, la neta, pues yo contigo no hubo un futuro y creo que fue muy rápido eso de estar viviendo juntos, no sé. Pues, ¿qué te digo? Ya, me memoria le dijiste lo que le tuviste que haber dicho, ya deja el mediocre. El que inventa pretextos si no enfrenta una realidad. <risa> es que siempre sí. es lo mismo contigo, Jonathan, todo se te basa en risas. No se me risas, no no se me dan risas, solamente que... No, creo que... Eso creo que es hablarlo entre tú y yo nada Pero pues es que... Si, es que... Si no quieres, a ver, desde que... Si no quieres hablarlo pues no es que no, desde, no desde que problema. A ver, escúchame Es que desde que iniciamos Nunca hemos sido tú y yo, yo Siempre hay alguien más Y sabes quién es Tartamudo mediocre <risa> Bueno, ¿qué quieres que te diga? A ver Pues es que ya me di cuenta Que te da lo mismo ya no, no buscabas No, no, no me da lo mismo es que no me da lo mismo Pero... No, no, no es no que sé, me da lo mismo no. Porque nunca me demuestras nada Ya me cansé de eh, yo dar todo Y tú no dar nada, pues no manches Precisamente pues digo, bueno Bien y mal, pues aunque sea Julia y está para atender dije, mis necesidades Julio? ¿Qué te lo dije, Julio? No Mira, sé no, qué no, no, no viste que... a No sé qué le viste a no no, no no la primera vez que me pasa En una relación así Cuando yo salgo por la... No, ya te dije Sí, Jonathan, o sea, yo... ¿cuánto tiempo? Sí, bueno. Ya dos meses si te y te sientes, si te sientes sola Si te sientes sola, pues, discúlpame, no No es mi intención, sí, sí. pero no trabajando Sí, según estás trabajando Siempre no, mismo no, estás no. trabajando Y pues sí, tanto Yo tengo necesidades como tú entonces, ¿Cómo? Pues, yo tengo necesidades como tú y ya sabes que pues, el cuerpo pide Está bien Vale, entonces, pues ya nada más era como para decirte eso sí, sí que Ya bien, no quiero Ya no quiero problemas, <risa> Janet. Entonces, este, pues ya mejor ahí la dejamos Ni yo te marco, ni nos buscamos Ya nada, ¿va? ¿Está bien? Sí, dile, por favor, que ya no te Ya no me busques, ni me marques, ni nada, John Por favor La verdad no, es bien. que fue un error haberte pedido un Bueno, que me dieras una oportunidad Cuando sabía cómo estaba El desorden en tu vida Pero creí que eras diferente, me di cuenta Que pues no, es lo mismo ¿Tal vez? ¿Vale? ¿Vale? Oye, ¿te Hoy... puedo decir algo? Espérame, Sammy Noche. Oye Sammy, ¿Oye? además te quiero pedir algo. Por favor no lo busques. <ríe> Sammy, Sammy. <ríe> Casi lloro Ay, qué horror no. Oye, ¿tú, tú hace rato me dijiste Casi no habla, más bien es bien introvertido Y bien baboso, ¿no? Es que tú, es que tú Yo estoy contigo porque eh, Porque tú me lo pediste yo, yo, yo nada más levanto mi, Mis manitas y abro mis patitas pero, pero tú me lo pediste Vamos a marcarle, vamos a marcarle qué ¿Por qué, si, ¿por qué, este, ¿por qué cuelgas? O sea, Julio realmente es un verdadero hombre que quiso hablar contigo Nada más te quiero hacer una pregunta y le dices cómo se oye el Panda Show ¡Listo! Okay. ¡Marcamos las bromas aquí! Arroba Quiero Una Broma ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Claro, música! Y aparte bien chismoso que estaba viendo que, de lo de la renta, ¿quién sabe Arale, para bueno, qué? ¡Órale, vámonos ¿Qué? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, es que, o sea, ¿por qué te pones así? Aparte de todo, me cuelgas, Julio. Nada más quería hablar contigo, arreglar las cosas. Bueno, ni arreglar. Ah, decirte las cosas que pues ya, ya había pasado todo. ¿Y cómo te comportas como un poco, hombre? No, ¿por qué? ¿Por qué? Pues sí, o sea, cuelgas. O sea, manches, según tú dices ya estás grande. Pues para como contestas, no parece que tú estés grande, ¿eh? Parece oye, que andaba... oye, con... oye, oye, oye, oye, oye. Este... <coughs> Yo creo que eso se tiene que hablar personalmente o, o decir, sabes que ya estuvo haciendo en buena onda y no va a estar haciendo todo esto. vale Pero yo después, creo que, bueno, yo, este, no sé si puede ese tipo de personas de estar este, hablando todo por el teléfono. me lo pues, quieres decir así, en verdad que ya estuvo en paz. O sea, pues, adelante, pues, ya te dije. Pues es que Pero para es qué lo sea, hablamos no. de frente, si sí, siempre que lo hablamos de frente también es el... Uh, uh, uh, ja, ja, ja. O sea, nunca... Pues, pues, si, no te, si no te gusta, no te gusta. Mi forma de hacer, discúlpame, ¿tienes el camino? por delante, no? John, John, John, John, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Cómo se oye Panda Show? A to a to to ¿Qué onda mi es una es una bromita de tu piores nada. De tus chiquis triquis. ¿Vas a ir, Jonathan? Sí, dime. estoy ya me imaginaba, tampoco. Sí, sí. Ni siquiera la voz, dice, compa. Eso se dice de... Oye, ya me platicó la historia, Jonathan. Espérate, compa. La relación entre ustedes es bien interesante, ¿Qué, ¿Qué? ¿Ya te enojaste o qué? ¿Te habló? ¿Baboso? ¿Qué? Pues creo que no quiere hablar conmigo. A ver, Julia, habla con él. Mi amor, espera para que ya te relajaras de tantos problemas que tienes. Para, para que ya seas más expresivo conmigo, mi amor. No, no tengo problemas. No. Para que ya despiertes conmigo, mi vida. Dice, no tengo problemas ni dirección, de, de verdad. ¡Ah! <risa> Para que veas que cada momento amo en cualquier cosa que esté pasando. Solamente tiene problemas, tiene problemas, pero tiene problemas de habla, nada más. <risa> Para que veas que no deja de pensar en ti amor Ay, qué bonito. Ni Susana deja de pensar en ustedes. <risa> Bueno, Julia, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Vientos trompudita con esto nos vamos. Hasta aquí el Panda Show en este 10 de octubre. Hasta aquí el programita 1036. Si quieres tu bromita, entra a mi portal pandasambrano.com y solicítela hasta mañana martes. Buenas noches. Pásela bien. Cuando tenga 10, esto